el círculo secreto y sonó el teléfono llamaban desde las alturas desde el cielo allí hacen las grandes ofertas se rascan el bolsillo creen que solo así se ganan los favores de lo divino Era una radio, llamaban de una radio y en esa radio dijeron lo siguiente. Si te vienes con nosotros te damos todo lo que pidas, pero nuestro hombre Juan José Chezoro dijo, ni por todo el oro del mundo yo estoy en la rosa de los vientos. Juan José Chezoro muy buenas, Hola, muy buenas, así que tan ofrecido todo el oro del mundo En una radio divina. En una radio divina, sí. En, en Radio María, si ¿Sí? sabes que es para todo lo... Como en mi caso, para todos los amantes de las plantas. Es una, es una radio, pero bueno. pues a elegir planta, me quedo con la rosa de los vientos. Oye, que todo esto lo decimos eh, por algo. Y es que mucha gente se creyó eso que pusiste tú en las redes sociales, de que te habían llamado de una radio era una broma, te llamaban de Radio María y ahora vamos a contar por qué decías eso y dónde se encontraba una sede de esta radio espectacular, inmensa, enorme con un cartel eh, gigantesco que se podía fotografiar y que ilustraba Eso que habías puesto. Es que fue una oleada, ¿no? Eh, creo que, que tuviste ahí una sensación diciendo, Dios mío, sí, lo ya... que ha pasado aquí. <risa> yo creo que ya voy a ser muy prudente. Sí, lo, tuve lo usar, yo. Usar lo tuve Facebook. que llamar yo. Estaba en un tren y lo llamé. Le dije, Juanjo, ¿qué ha pasado? ¿Qué has dicho? Ya, no, no. Yo, no, no, no vuelvo a repetir a, en Facebook. A mí me extrañaba que Juan José Cesarro dijera, no sigo con la rosa de los vientos, y lo dijera en Facebook. Cuéntalo, o sea, cuéntalo <risa> tranquilamente. No, lo, lo único que... Alguien me avisó porque uno de los primeros comentarios fue, ten cuidado, Juanjo, que las, las ironías se entienden muy mal en, en sí, internet sí, sí, sí. Porque, porque además tú que tienes mucho sentido del humor pues claro si la gente se queda solamente literal con lo que cuentas pues ¿qué ha pasado aquí? cuenta cuenta pues nada que cuando estábamos en, allí en Gore de lo que hablaremos ahora ...pues eh, hay un edificio de Radio María... ...un edificio además muy vistoso... ...con un cartel muy grande... ...y claro, yo no pude resistirla... ...en mi la... figure, para que nos entendamos... ...es como el Fátima Moderno... ...es el lugar en donde han sucedido... ...las apariciones de la Virgen... ...ahora vamos a hablar de ellas... ...más eh, extraordinarias, llamativas... ...y con más seguidores... ...sí, bueno, de hecho se siguen produciendo... ...las apariciones, llevan acumuladas... ...más de 40.000 apariciones... ...desde el año 1981... ...o sea que es un sitio donde... Entre... No, ...no está mal, van más 10 por día casi, ¿no? ...sí, no, de hecho... Eh, ...según algunas de las de las informaciones que te dan allí... ...te dicen que solamente ha fallado la Virgen cinco días... ...que se los tomaría de moscoso, no sé muy bien ahí... ...que es extrañísimo, ¿no? Pero... Sí, Además que es que ahora lo, lo desarrollarás... ...pero que por lo visto se aparece tanto allí en la zona como donde se ubica el correspondiente vidente. Claro, son, son, eh, eh, hay se, son seis videntes principales, luego hay dos que podríamos decir que son oyentes, porque solamente oyen a la Virgen, no la ven, y desde el año <risa> 1981 que se les aparecía estos seis videntes. No, no, pero es, que es así, o sí, sea, sí, sí, es que... Sí, de a ver, creo. yo, podemos Oye, tomarlo decir... en serio, pero el, el Papa ha sido el primero que empezó a decir hace tiempo sí, que, de que la Virgen formas, no era ninguna cartera. Esto ¿no? ha pasado o sea, que... por muchas manos, en muchos momentos, en muchos personajes, pero... En esos eh, primeros tiempos, con las apariciones, se veía a estos eh, chicos porque eran entonces muy jóvenes eh, protagonistas eh, de las apariciones y fueron las primeras en las cuales unos videntes en este caso aquellos chicos se sometían a todo tipo de estudios eh, científicos eh, para analizar y ver qué es lo que pasaba y qué había en su mente durante los éxtasis sí, bueno a ver eso también, sobre eso hay también bastante mitología el, el caso pero las fotografías son las fotografías sí, y yo las he visto no, existen existen los estudios la cuestión es que luego esos estudios eh, han sido muy criticados incluso yo tengo aquí el informe realizado por el, el presidente de la Comisión de Milagros de Lourdes que es el primer crítico de los experimentos que se hicieron en, en ¿no? uh -huh. o sea, aquí el, el problema que tenemos es que son unas apariciones como decimos, que desbordan cualquier otra comparación con las clásicas que tenemos de Lourdes y de Fátima de hecho ahora mismo Meyugore es el tercer santuario mariano de Europa eh, comienzan en 1981, en concreto el 24 de junio Siguen hasta la actualidad, eh, son estos seis videntes que más o menos nacieron a partir del año 1965, entre el año 65 y el 72, entonces eran unos, unos chavales, unos adolescentes en todo caso, en, en un momento muy crítico porque todavía estamos en la Yugoslavia comunista, todavía no se ha producido la guerra de, de Bosnia, Medjugorje ahora mismo está en Bosnia, en Bosnia-Herzegovina pero en aquel momento seguía siendo la yugoslavia de, del régimen. Y entonces surgen estas apariciones y enseguida eh, caen en manos de los franciscanos que son los que están un poco administrando esta parroquia. Que son quienes lo gestionan, ¿no? Todos los mensajes. Efectivamente, son los que van a tutelar a los niños, se convierten en los tutores de los niños. Esto ya ha generado mucha polémica porque prácticamente los principales tutores de, de los niños eh, al final han sido expulsados de la iglesia. Algunos además con que aquí lo dimos en su día eh, hace varias temporadas, uno de ellos ha sido expulsado con delitos sexuales, o sea, de sospechas de herejía, de manipulación de conciencia, de haber dejado embarazada a una monja. Entonces, con todo este bagaje, el principal opositor de las, op de las apariciones de la Virgen es el obispo. El obispo de Mostar, que es el que tiene la jurisdicción eclesiástica sobre, sobre esta diócesis. Pero eso sobre todo en el momento en el que se produce el avistamiento. Es cuando se opone. Claro, él es la principal. Sí, pero no deja de ser. Eh, es que todo es muy llamativo, muy paranoico. Es decir. Eh... Un país como ese en donde es un delito dejar embarazado a una monja. Pero eso ha sido luego, posteriormente. O sea, eso, no... eso no, ha, sido bueno, luego, el, ha sido posteriormente, o sea, él se sí, le expulsa sí. tiempo después. Lo que digo es que que tienen, o sea, quiere decir que todos ellos sí, han sí, sido pero, pero A ver, es que aquí eh, por eso digo condenar que condenar a alguien por dejar embarazada a una no, moja. No no no, no, no, no, es que le condena le expulsan de la iglesia porque rompe rompe los votos. Ah. Rompe los votos, entonces se le acumula una serie de y él además parece que asume un poco el, el hecho de que se vuelva a la vida de, de laico ¿no? Entonces esto ocurre eh, pues he dicho, la noticia la dimos aquí hace unos años, o sea, que no es bastante más reciente, pero el tema es que todo esto toda esta situación Es, es muy complicada por eso que digo porque el primero que, que está negando que lo tiene la página web del obispado de Mostar y además está escrito en diferentes idiomas es el, el propio obispo de Mostar el anterior que al principio parece que toma una, ejerce una cierta protección sobre los niños porque los niños son también empiezan a ser arrestados por las autoridades yugoslavas teniendo en cuenta que, claro, para el régimen, esto lo empezaron a tomar como que había sido algo subversivo, ¿no? que iba contra, el, en un momento en que justo acababa de morir el presidente Tito, y estaba, como sabemos, luego va a desembocar Yugoslavia en una guerra atroz. Vamos a contar eh, primero, mmm, creo que es importante para situarnos un poquito en el contexto geográfico y humano. Eh, tu visita al lugar, eh, porque se produce, que es lo que te encuentras, eh, cómo como es, eh, ese mundo, un mundo llamativo, porque ya es la Yugoslavia en diferentes países pero es una zona musulmana en donde se encuentran en lugar de las apariciones marianas de la Virgen Cristiana Católica claro, eh, Bosnia tiene una, un alto grado, creo que debe estar en torno al 50% de la población, más o menos un 40 largo de población musulmana eh, luego tiene parte de la población también es eh, cristiana pero ortodoxa y luego lo que tiene también es una parte católica esa parte católica suele estar en la zona más o menos de la frontera de Croacia que es donde se encuentra... Eh, Mellyogore, ¿no? Está en la zona de Herzegovina. Y esto fue también uno de los gérmenes, estas diferencias étnicas y religiosas, fueron uno de los gérmenes que, que hizo la famosa guerra de, de los Balcanes. Entonces, eh, claro. Tenemos, por lo tanto, un lugar que es un santuario católico en un contexto, casi como si fuera una isla, en un contexto musulmán. Eso ya nos podría poner un poco en guardia de qué es lo que está ocurriendo aquí. Y ya, si queremos un poco incidir en el asunto, eh, evidentemente en Medjugorje se están produciendo milagros todos los días. Es un lugar, como ocurre en Fátima, como ocurre en Lourdes, hay milagros de todo tipo. Pero uno de los milagros que más ha arraigado y que lleva más recorrido es justamente las conversiones. Allí lo que más ocurre son y conversiones. Y por eso fuiste tú allí, ¿no? Yo fui a... Ver me convertí sí, sí, sí. Lo, lo, pasa, que lo que pasa que le tentó el diablo y dijo no, siguen la rosa de los vientos no hay, exacto escuché una <risas> voz interior que, y entonces eh, lo que ocurre es que bueno, además mira, una de las cosas que ocurre es que cuando rezan el rosario empiezan a oler a rosas o sea que algo debe estar relacionado entonces lo que es llamativo es este tema de las, de las conversiones y ahora mismo allí hay un podríamos hablar casi una especie de síndrome de Jerusalén porque estamos hablando de que van millones de personas a pesar de que en ningún momento la iglesia en todo este tiempo ha aprobado las aportaciones apariciones, ha reconocido que sean sobrenaturales ha habido varias comisiones de investigación algunas hechas por el obispo otras uh -huh. hechas por la comisión episcopal de, de, en su momento de Yugoslavia de Zagreb, eh, luego ha habido un informe que es el que ha abierto la mano ahora mismo, el informe Ruini, hecho por un cardenal eh, con el anterior papa, con Benedicto XVI que es el que ha abierto un poco la mano y sobre todo lo que han hecho y la postura actual de la iglesia es di diferenciar las apariciones, las primeras, las del año 1981, en las cuales Eh, tienen dudas y dicen que hay que seguir investigando, aunque la, la última comisión, la del Cardenal Ruini, mayoritariamente votó a favor de que ahí había algo sobrenatural, pero aún así recomendaron que se siguiera investigando. Luego están el resto de apariciones desde el año 81 eh, que hasta nuestros días, que dudan bastante de que sean auténticas. Y luego eh, lo que dicen es que ante la avalancha de gente que hay ahora mismo, estamos hablando de millones de personas, estamos hablando, como digo, de muchísimas conversiones que se consideran milagrosas, de ateos que, que encuentran la fe allí, de gente de otros credos religiosos que, que se vuelve católica, porque la Virgen que se aparece habla croata y, por supuesto, es católica. O sea, sí. ella defiende que hay que hacer, hay que confesarse, hay que hacer la Eucaristía, es decir, de los sacramentos tradicionales de, de la Podría haber evitado la guerra, ¿eh? eh bueno, a ver, claro, Habría otro. otro... Algo, algo positivo? Pues mira, otro de los mitos o realidades que, que corren por allí es que eh, uno de los lugares que no fue eh, bombardeado durante la guerra fue Mejugore. Ah, o sea, Se Su, circulan de, de testimonios por internet que yo no he podido verificar ni mucho menos de supuestos pilotos que o sea, tenían que orden protegió únicamente el lugar en donde desaparecía ella es egoísta, un sentido, ¿no? es un sentido de, Jolines, del catolicismo no muy, muy, muy particular desde ¿no? a mí sí me gustaría que otras veces lo hemos comentado con otros santuarios esa aparición que tienen los niños o esa conexión que tienen los niños que supuestamente ven a la Virgen ¿Qué imagen es la que ven? Porque sabes que muchas veces pues hemos dicho que si sí, a lo mejor podría ser pues un objeto no identificado, o qué forma, hasta qué punto ellos, claro, me imagino que su, con su mente religiosa, pues lo, lo cogen y lo adoptan a que es la Virgen. ¿Pero qué es realmente lo que describen que ven? Pues a ver, ellos en las primeras apariciones dicen claramente, aunque también hay algo de confusión en, la, en los testimonios, pero bueno, están los informes y, y está bastante documentada la, la cuestión. Ellos hablan al principio de que se encuentran con una mujer Lo tienen muy claro. Es cierto que luego va a ir cambiando la vestimenta a lo largo de las diferentes apariciones. Hombre, ahora ya son 47.000. Pues, ha ido cambiando, el, cambiando de ropa, cambiando claro. No, según, ella la tiene la pinta, la Según tendencias. Y luego el, el tema está en que al principio, por ejemplo, no hablaba. No decía nada, eh, luego ya empieza a lanzar algunos mensajes y luego ya, pues claro, hasta, hasta y hoy ahora. Que... Y ahora es un lorón. Claro, no, no, entonces mujer, se queja mucho, el, el obispo, por ejemplo, dice que realmente, el, el obispo además era un experto en, en mariología, ¿no? Y entonces él decía que naturalmente esto iba en contra de lo que es la visión tradicional, se salta todos los cánones de lo que han sido las apariciones marianas y él no reconoce a la María de los Evangelios, no la reconocen estas apariciones. Por ejemplo, se prestaba que en un momento dado los eh, niños le dijeron, oye, ¿por qué en lugar de, de aparecer aquí, aquí en la montaña no te aparece el mejor en la iglesia y luego ella al día siguiente se aparecía en la iglesia entonces dice bueno esto que es eh, ella en un momento dado anunciaba que ya no iba a haber más apariciones o que iba a aparecer dentro de dos o tres días y luego por otro lado sigue haciendo apariciones hasta hoy en día ¿no? entonces todo esto claro ha crispado mucho a crispado en su momento al obispo ha crispado también al obispo posterior porque el anterior Zanic eh, ya falleció y ellos siguen defendiendo a pesar de que la iglesia como digo ahora ha abierto la mano y ha aprobado las peregrinaciones por primera vez este año las ha aprobado aunque se estaban haciendo libremente, como digo, de millones de personas, pero, pero ahora mismo eh, el obispo sigue R. que R. con que eso es absolutamente falso y que es además una manipulación de los franciscanos. Él lo dice claramente, que manipularon las conciencias de los niños, sobre todo con una finalidad. Había un conflicto diocesano, había una serie de parroquias que hay allí en, en la zona de Bosnia que estaban administradas por la orden franciscana y en un momento dado el obispo Eh, quiere que esas eh, parroquias como suele corresponder a la mayoría de las parroquias respondan la, al obispado entonces él consigue un decreto del Vaticano para que se haga una redistribución de las parroquias los franciscanos no están de acuerdo con esa redistribución de las parroquias y acto seguido surgen las apariciones y lo curioso es que la Virgen se pronuncia a favor de los franciscanos en los mensajes dicen que el obispo está equivocado Y que además, como el obispo, en un momento dado, trata de disciplinar a los franciscanos más díscolos, pues también la Virgen toma postura diciendo que no se preocupen esos franciscanos que están siendo disciplinados por el obispo, que él llega, ella llegará en un momento dado que, que va a impartir como justicia y que, bueno, todo se pondrá en orden y quedarán muy satisfechos estos franciscanos. Madre, claro, pues digo formas, que es muy turbio todos claro, estos comienzos porque pero, está el propio obispo en Pero en, esto. El, en esos comienzos hay una serie de evidentes que protagonizan esas apariciones, en las imágenes y los documentos, los informes eh, que he visto, eh, no he estado ahí, pero en esos informes, en esos en documentos y fotografías, se eh, eh, a un grupo de jóvenes eh, de unos eh, 20 años, eh, bien parecidos, todos ellos, eh, hombres y mujeres, eh, que están en sus estasis eh, viendo a la Virgen, es decir, la veían solamente ellos, eh, pero existían una serie de parámetros que eran medidos científicamente, que decían que todos estaban viendo y reaccionando igual ante lo mismo. Y esos estudios científicos, esos electrodos que se colocan en la cabeza de los evidentes y los resultados que se dan son los que intrigan a los científicos. ¿Es cierta toda esa parte de, de la investigación que científicamente estaba comprobada y seguramente fue, era hasta entonces la mejor investigada a nivel científico? ¿Aparición? Bueno, lo que lo que tenemos es cierto, o sea, es decir, los, los videntes hoy mismo siguen teniendo apariciones. Como te digo, ¿Los, mismos ¿Los mismos videntes? Los sí. mismos videntes, o sea, los, los eh, seis, estos originales mm. que lo, que la ven, y luego los, los dos que la oyen. Eso siguen, además, eh, muchas de las peregrinaciones que se organizan allí pueden quedar con los videntes. Que son cuatro mujeres y dos hombres. Eh, Son tres y tres, ah, tres por recordar, y, tres. y luego hay dos también aparte, ¿no? Que son estos que yo digo, pero luego los originales, digamos, eh, los que tuvieron la experiencia así más, más grande son, son estos. seis. Luego lo que ocurre es que incluso algunos, eh, que esto ha sido muy criticado, eh, pues han hecho negocios. Ninguno se ha dedicado a la vida consagrada, a diferencia de otros casos de evidentes. Pero pues negocios que... muy lucrativos. Bueno, yo estuve en, en uno de los sitios, que allí tiene más fama, que es una residencia que se llama Magnificat, que es una residencia de, bueno, de alto standing, por lo menos, donde tú no puedes entrar, no es como un hotel que tenga las puertas abiertas, sino que tú tienes que reservar. Y tú tienes que entrar allí, o sea, yo he estado fuera, no he llegado a estar eh, dentro, ¿no? Hay una capilla, y entonces esto lo lleva una de las videntes, y todas las mañanas va allí a la capilla para que se le aparezca a la Virgen, y todos los que han estado eh, ah, allí, pues pueden verla. Claro, aquí, como siempre hablamos de videntes, son ellos los únicos que, que ven a la Virgen. En todos los casos de apariciones, la demás, las demás personas no lo ven. Tratan de ver signos de los sobrenaturales, natural, pues a través de, del gesto, ¿no?, de lo que tú comentabas, Bruno, de, de cómo se quedan a, en éxtasis, cómo pero, no se distraen. Pero se llama, pues eso se informe, se, eran seis personas, se, se estaba midiendo científicamente el cerebro de cada uno, y era como si, aunque no lo viera la gente, que no eran los vientes, que no eran esas seis personas, esas seis personas se, sí estaban viendo y reaccionando ...al mismo estímulo, como si los seis... ...estuvieran viendo algo... ...la Virgen en este caso, a la vez... ...algo que no veía nadie, pero... Que ellos eh, sí parecían estar viendo Al menos a nivel científico Algo parecía estar ocurriendo que se certificaba Ojo, en esa primera parte de las apariciones No hablemos eh, de lo de después eh, Y lo que pudo derivar Pero igual que Fátima, podemos eh, hablar Y dudar y contar cosas del principio Y luego lo que ha ocurrido Es distinto, ¿no? Mira, con, con lo que son estudios científicos de, de las apariciones Que estén publicados Que estén publicados y accesibles Hay tres, uno que se hizo en 1984 Otro que se hizo el año siguiente Okay y otro que se hizo en 1998. Ha habido otro que se ha realizado, pero no está la documentación disponible, aunque el doctor que lo hizo ha hecho publica, ha hecho declaraciones, pero nada más, ¿no? Es cierto que ninguno de los estudios ha publicado ninguna revista científica como corresponde, ni ha pasado revisión por pares, ni nada por el estilo, pero bueno, los datos están ahí. ¿De qué se quejan eh, los críticos de estos estudios? Que lo que demuestran estos estudios es que efectivamente parece que los, los eh, videntes entran en éxtasis, se quedan absolutamente aislados, entran en un estado alfa, porque fundamentalmente se les han hecho eh, investigaciones con electrodos y con potenciales evocados, para análisis de, de potenciales evocados, y se ve que entran en una fase alfa que además parece como que no les distrae nada. Eh, normalmente, según comentan algunos de los expertos, cuando tú abres una puerta o escuchas un ruido o lo que sea, te eh, hay un cambio, digamos, de por lo menos de las pulsaciones del corazón, ¿no? Es decir, tenemos diferentes sistemas de alerta y tú puedes estar en fase al alfa absolutamente con la atención concentrada en un punto, pero el resto de tu organismo está funcionando y puedes sentir esos cambios. ¿no? Bueno, pues parece que aquí no se pierde la sincronización del pulso, por ejemplo, cardíaco con el, el, el, la onda alfa, no se pierde cuando ocurren esas alteraciones en el entorno. Eso es lo que dicen eh, un poco estos informes. ¿Qué es lo que dicen, como digo, eh, algunos de los críticos? Y en ese caso hay un informe, también que se puede leer por internet, está publicado, Hecho por el presidente de la comisión, que estudia los milagros en Lourdes. Uh -huh. Y que se le pidió una valoración, junto con otros expertos de, de la misma comisión, sobre esos informes sobre el primer estudio, que había sido el más riguroso, el primero que se publicó, del año 84. Y él lo que dice es que eh, todas las pruebas que hay ahí son superficiales, que el estudio de los electrodos que se ha hecho es muy, muy, muy débil, que realmente él, él llega a poner el ejemplo que sería algo así como si pretendemos estudiar eh, toda la actividad de la ciudad de París, mirando por la ventanilla de un avión, uh -huh. sobrevolando. Es decir, tú colocas una serie de electrodos, y cuando tú usas estos electrodos es para ver, por ejemplo, pues un tumor, ver la actividad en un punto localizado, pero cuando hablamos de algo de tantas dimensiones, que no sabemos qué parte del cerebro puede alterar, estamos realmente cogiendo, tomando una gota en un océano. ¿no? Y luego lo que él se queja es que en estos, ninguno de estos equipos participó un psiquiatra. Y considera a este doctor que eso es fundamental. Dice, hombre, aquí lo primero que hay que hacer es, está muy bien que analicemos el cerebro, pero, por ejemplo, ¿qué, qué biografía tienen estas personas?, ¿Qué formación religiosa tienen? ¿Han sido educadas en la oración? Sí, están influenciadas. Exacto. Por ejemplo, ¿qué, qué problemas? Y cuento una cosa muy interesante. Dice, por ejemplo, solamente ha trascendido un dato que él, él resalta. Sabemos que una de las videntes se le murió la madre justo una semana antes de la primera aparición. Bueno, y pero al eso segundo no día... Nada, ¿no? no, no, no, él te lo ah, razona. Vale. Yo, yo digo lo que él dice. Y él te lo razona. La primera pregunta que hace esta vidente cuando se le aparece la Virgen es ¿qué tal está mi madre? Lógico. Entonces él dice claro. que un psiquiatra, cuando tú haces todo ese análisis mm. de todo lo que ha sufrido esa persona, per persona todo ese currículum psicológico pues tú puedes ver si hay una predisposición a que tú puedas tener determinadas visiones y que eso forme parte de la gestión del duelo de esta niña ¿no? entonces él, él echa en falta todo eso y dice que evidentemente con eso no es nada concluyente y cosas que se han ido diciendo de que ha sido magníficamente estudiadas dice hombre de todas estas apariciones si sumamos el tiempo de estudio de todos los, de todos los que se han hecho correspondería a 12 minutos de apariciones, porque claro, se les ha cogido un minuto nada más, las apariciones a veces duran una hora, según cuentan sí, los sí, videntes sí, sí. y a veces duran un minuto en este caso, y están todas las fechas y todo computado, creo que la suma de los tres estudios llegaría a 12 minutos de apariciones, y encima con un instrumental que ellos consideran que es claro. eh, reducido, ¿no? Es o sea, sino, no es nada concluyente, claro, eso no te cuál... puedo decir que sea ¿Cuál ha sido la posición de los diferentes eh, papás? Eh, porque yo creo que durante las apariciones hay eh, que son, digamos, las más recientes en las que han de las que han tenido una repercusión espectacular. Pero está Juan Pablo I, eh, Juan Pablo II, perdón, eh, está también el cardenal Ratzinger, eh, Benedicto no sé cuántos, 16. 16 ese, eh, y, y Francisco. Y luego el papa francisco no sí lo que lo que ha ocurrido es que al principio cuando surge las papa pues lapariciones... II lo apoyaba bastante no bueno a ver aquí o, como parece ser que sí no bueno a ver eh, lo que lo que ha ocurrido es que con... una vez que se hace el dictamen a partir de, del obispo de mostar y a partir también de la conferencia episcopal de, de Zagreb, eh, queda en principio como que no hay ninguna señal de sobrenaturalidad entonces lo que se dice es bueno pues que se quiera se sigue investigando que el Vaticano monte una comisión si quiere pero de momento lo damos como que no es sobrenatural qué es lo que recomiendo? por ejemplo la conferencia episcopal de Zagreb y hoy en día qué es lo que se está haciendo que dado que ya hay eh, está convocando a tantas multitudes pues que hay que atenderlos eh, pastoralmente y por lo tanto que bueno que incluso para evitar riesgos de que haya malas interpretaciones que sea eh, sobre todo desde Roma que se dirija bien toda, toda esa devoción toda esa piedad popular que hay allí de hecho ahora mismo el santuario se ha convertido ya directamente va a estar tutelado por la santa sede O sea, ya está directamente ya ha mandado ahí a un a un enviado especial, lo envió hace dos años el Papa Francisco para que realmente eh, él gestione el santuario, no esté en manos solamente de los franciscanos, no esté en mano del obispo de Mosta, digamos que ha buscado una figura intermedia y ya vamos a gestionar todo esto porque incluso en un momento dado llegan a hablar de que puede surgir una iglesia paralela, por claro, mm -hmm. que están lanzando mensajes, claro, que no es la no sí, religión y católica, sino todo. Si está en videntes... de la iglesia o no, entonces claro, que Los videntes aquí. están al margen de la iglesia en cierto modo. Los videntes son Laicos, laicos, exacto, claro. eh, eh, encima se duda de las apariciones, pero ellos siguen relacionándose con los grupos de peregrinos que llegan allí mm. muchos de los de los videntes ya no viven en, en Medjugore, viven fuera incluso viven en Italia, hay alguno que se ha casado con una Miss de Estados Unidos, tiene un gran negocio inmobiliario, sigue reconectando ah, sí, porque además hay como franquicias no en, en Estados Unidos ha habido ahí como diferentes aperturas en... de Medjugore, ¿no? Claro, ahí, ahí lo que ocurre es que cuando bueno, surge Garabandal, por ejemplo, tiene mucho más seguidores en Estados Unidos y es española Yeah. <laughs> Es de Santander tiene muchos más seguidores que Medjugorje, por ejemplo Medjugorje eh. cuando, cuando, cuando además, eh, como decimos está o en sea, no, núcleo, no pensamos que los de allí son los raros eh, igual también los de aquí eh. no, me refiero me refiero a que allí lo que ocurre es que tiene, tiene una razón de ser, cuando los franciscanos empiezan un poco a tutelar a los videntes y empiezan a coger el mensaje eh, y encima en el contexto que hemos estado comentando de la guerra pues la orden franciscana, sobre todo determinados eh, hermanos de la orden franciscana en, en Estados Unidos van a empezar a abrir lo que ellos denominan casas de meyugore que serían como unos centros para empezar empezar a organizar las peregrinaciones a, a allí. Entonces, eso ya le da una dimensión internacional al fenómeno, hasta el punto de que hoy en día, pues estamos hablando de varios millones de personas, se calcula en torno a unos 3, 3 millones y medio cada año, y en torno a unos 120 países de procedencia. O sea, que claro, ya tiene una dimensión que, como decimos, es el tercero. O sea, está, está Fátima, está Lourdes y está Međugorje. Pero es que hay mm. más milagros, además, ¿no? Porque tú, eh, en la investigación que has hecho, también hay un Cristo que creo que, que es muy, eh, pues eso, que la, los peregrinos están allí cogiendo líquido porque le pasa algo en las rodillas. Sí, ¿eh? el, el, allí como digo ahora mismo ocurre de todo. Tú hablas con la gente, yo, yo estoy hablando con, con algunas personas, me estuvieron comentando testimonios sobre todo de conversión, de, de amigos íntimos que no tenían ninguna vocación, que eran absolutamente ateos o de otras religiones y que de pronto al llegar allí sintieron como esa llamada y se convirtieron. Eh, luego lo que hay es, también hay danza del sol, hay gente que va a danzar el sol, hay mm, informes médicos de gente que va, luego tiene problemas en la retina, creo que ha ido a ...al, al oftalmólogo... Eh, eso hay... no habla en contra de las apariciones... No, no, no... Claro, no, no que hay más, que hay más fenómenos, que hay más... Vamos a ver, por eso, por eso estoy diciendo no, que... Pero, ...lo que ocurre sí, es que la Iglesia, lo que la Iglesia dice... Sí, sí, posiblemente, yo no sé, me he archivado, pero igual tengo 50 libros sobre las apariciones en Meugoré... ...las conozco bastante bien, y sí que son llamativas... Hombre, no, desde luego, si tienes cuarenta es vale... mil, ya, eso claro, ya es muy llamativo. Sí, sí, ya por, es de, de hay por... algo a nivel científico que te hace pensar. Bueno, tienes tres estudios claro. que, como te digo, son los que son, y luego tienes sí, sí, críticas sí, pero... Los estudios aquí, yo te he dicho lo que, lo que yo he podido recabar. tienes el, el, Lo que le llama la atención es el tema este de que efectivamente se produce... Bueno, hay un, hay un hecho muy evidente, por ejemplo. Ellos comentan que se aíslan, los videntes comentan que se aíslan, ...y que quedan absolutamente abstraídos del entorno. Exacto. Pero, pero ¿qué ocurrió? Y este es un vídeo que se puede comprobar en Internet. Eh, hace unos años, creo que es en el año 2010, creo recordar, eh, ahí estaban rezando eh, justo delante ya en una zona interior... ...porque, bueno, también ha, el obispo ha prohibido que se hagan determinadas eh, apariciones, ¿no? que se hagan los actos en determinados sitios... ...ha prohibido que se haga en la iglesia, en el entorno de la iglesia... ...pero bueno, ellos están allí rezando y de pronto... Cuando están con la cámara, bueno, le si están filmando. Como están bueno, no, no, está, no, pero en un momento dado entran en trance y ven y ven a la Virgen. Mm. Y en ese momento, alguien les pasa la mano a uno de ellos eh, para ver si parpadea o no, como muy cerca de la cara, y, nada, y efectivamente, no, no, no parpadea, Así. parpadea. Mm. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que empiezan a salir a defender y a justificar esto. ¿Cómo es que siempre están diciendo que se quedan abstraídos, que nada les perturba, y de pronto le pasan la mano por delante, deprisa y corriendo, el propio cámara, mm -hmm. y, y parpadea? La justificación que dice el vidente es que él estaba viendo a, a la gospa, como la llaman, a la, a la virgen, y que eh, tenía un niño en brazos, porque a veces aparece con un niño en brazos, y justo en el momento, yeah. lo que aparece es que se le estaba a punto de caer el niño. Y coincidió, <risa> esto lo podéis, leer, ¿eh? lo podéis leer, está publicado, es la justificación que yeah. da... Eh, además, uno de los que, de los doctores que hizo la primera investigación y que también es de los que mayores promotores que hay de, del fenómeno. Nos pues hemos quedado con... Estabas contando lo del Cristo. Ah, bueno. Por eso digo que hay ahora mismo hay un montón de milagros. Os he comentado lo del olor a rosas, os he comentado que las conversiones. Y luego eh, lo que hay es, efectivamente, desde el año 2012 creo que es. Eh, eh, ocurre que, que se, se, hizo, se levantó un Cristo está al exterior eh, a unos 100 metros o 200 metros de lo que es la parroquia es un Cristo muy grande y eh, de bronce y que eh, es un Cristo resucitado bueno pues empezaron a observar que empieza a exudar un líquido eh, acuoso de una de las rodillas y ahora hay auténticas colas para recoger con gasas con pañuelos con tal ese líquido hace unos años descubrieron que también de la otra de las rodillas también empezaba a manar líquido son gotitas muy, muy débiles y ahora qué ocurre pues que esto ya se ha convertido en una auténtica reliquia ya se lo llevan eh, muchos de ellos creen que tiene capacidad curativa te comentan historias de que con eso se han curado lo han impuesto a enfermos y o les han aliviado o les han curado enfermedades y como digo es ahora ya un reclamo mmm, bueno característico hasta que ya digo se forman allí colas durante todo el día, ¿no? Era un lugar de oración a cielo abierto, porque hay que subir una montaña claro, no es eh, un lugar, no es un santuario, como podemos entender, no hay una iglesia, hay un lugar de apariciones donde se apareció, pero no hay un gran templo como en otros bueno, sitios. Bueno, ahora sí, ¿eh? A ver, sí. Ahora, tienes, ahora tienes la parroquia que es, es grande, luego tienes la montaña de la Colina de las Apariciones, que, bueno, es una colina, ahí sí que no hay nada edificado, sí que tienen una una figura de la Virgen, es un sitio bastante pedregoso para subir, es complicado de su, para subir, y luego lo que tienes es en la en la parroquia han hecho hasta unos 50 confesionarios porque claro la Virgen le está recomendando mucho la confesión pero también luego tienes allí en todos los idiomas para confesarte al aire libre con diferentes sacerdotes y yo te hice muchas o sea, confesores ¿no? sí, sí bueno y hay mis, es que, hay mis es que claro estamos hablando de que son bueno ahora mismo eh, tú no ves diferencia entre esto y Fátima o sea yo conozco Fátima y en el sentido de que esto era un pueblo que tendría 500 habitantes ahora me parece que tiene como unos 4.000 residentes pero es que todos son hoteles y todos Todos son pensiones sí. y todos ¿Y son... ¿Y cuánta gente hay allí, normalmente, de diario? Eh, eh, en Cuando tú son... ¿cómo era? No, yo, yo es que estuve también justo en las semanas en las que se celebraba la, la Semana de la Juventud. Claro. Y entonces allí convocaron, había como unos 60.000 jóvenes y había 11 obispos. Entonces, claro, había una liturgia un poco fuera de lo común. Pero con todo y con eso, eh, eh, las cifras que hay ahora mismo que sí. se manejan son en torno a 3 millones de visitantes al año. Ajá. de 120 países no está, mal. no está nada mal y no no bueno, de, de sí, sí. todo esto al final eh, tú con todo lo que has investigado eh, te decantas eh, más porque hay algo realmente importante O, o como dicen incluso desde el Vaticano, ¿no? Que en la primera parte es como que sí parece que hubo algo sobrenatural y ahora, claro, ya está el tema negocio y, y ver incluso turísticamente. Pero, ¿ahí hay algo realmente a tener en cuenta? Mira, yo aquí casi me, me acojo un poco las palabras de, del Papa Francisco. Él cuando era obispo de Buenos Aires llegó a prohibir Eh, que, se, que se hiciera una visita, porque iba a ir uno de los videntes de Medjugorje, iba a ir a Buenos Aires, y se iba a reunir, evidentemente, con, con los fieles de la diócesis. Y él dijo que esa reunión no se celebrara en la iglesia, porque él no creía, literalmente, en la Virgen que funciona como una cartera de correos. Esto de mandar mensajes todos los días, como si estuviera en una oficina de telégrafos, que eso él no se lo cree. Y lo ha repetido varias veces. Lo que ocurre es que ahora, pues ahora ha cambiado, porque entiende que él dice que ese es un lugar de gracia, pero distingue las apariciones de lo que ocurre alrededor. De que evidentemente allí hay una devoción, están ocurriendo gente que se convierte y él considera que está de alguna forma el lugar marcado y sobre todo que hay que atender esa, esa devoción que hay ahí, ¿no? esa piedad. Entonces bueno, yo veo bien que se les atienda pastoralmente, pero mmm, son unas apariciones con ese contexto que hemos comentado, de, que luego podríamos hablar de cuestiones de la Guerra Fría, ¿no? del comunismo y tal yo no me lo termino de, de creer de ¿no? no lo... ahí ha venido Juanjo Sánchez de Mellugore del lugar más importante de apariciones en la actualidad nos ha contado lo que vio lo que sintió las diferentes investigaciones científicas que ha habido a favor y sobre todo en contra y a una serie de dudas que se produce sobre esas apariciones Juanjo, muchas gracias, muchas gracias esta mañana ¿Más?